Bueno, en esta jornada de paro provincial docente estamos realizando distintas actividades en cada uno de los distritos y acá con el Frente de Unidad Docente de Cañuelas propusimos hacer esta, esta actividad que es una radio abierta para visibilizar y mostrarle a toda la, la sociedad y a la comunidad de, de Cañuelas todo lo que estamos sufriendo los trabajadores de la educación en la provincia de Buenos Aires y elegimos realizarlo frente a la iglesia a Nuestra Señora del Carmen en repudio al despido que se realizó injustificado, sin ningún tipo de causa, de una compañera trabajadora del Colegio Santa María, que es eh, un colegio que pertenece al Obispado de la Ferreira. Bien, ¿y cómo se va a estar, eh, estar desarrollando el protocolo que tiene la radio? Bueno, vamos a hacer como si fuera un, un programa de radio, están los secretarios generales de los gremios, eh, hay delegados también, hay docentes de todos los gremios para que cada uno de ellos tome tome la palabra, cuente lo que está sufriendo, lo que está pasando, no solamente con, con la cuestión salarial, sino también con, con las condiciones en las que estamos trabajando los, los docentes de, de la provincia de Buenos Aires. Y en, en un momento específico, en el, en el transcurso de la jornada, vamos a hacer un, un campanazo eh, en memoria de Sandra y de Rubén, dos compañeros que lamentablemente perdieron la vida producto de, del abandono ...que está realizando el Estado Provincial en la educación. Bien, Enzo, los escucha a Juan Manuel Cascardo por si quieren hacerle alguna pregunta. Sí, por supuesto. Juan Manuel, ¿cómo estás, Enzo? Te saluda, buen día. Hola, Juan Manuel, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal, Enzo? ¿Cómo andás? Buen día, ¿qué decís, viejo? ¿Bien? Bien, bien. Bien, bueno bien es casi una formalidad, ¿no? En este, sí, en este sí, escenario, sí. La, en este contexto. La, la costumbre de decir que uno está bien, pero en realidad... Eh, en ...ya en el mes de septiembre y, y la situación cada vez se... Se, se ve más oscura sobre todo, ¿no? uno no ve en el horizonte una, una solución, sino que al contrario, eh, los trabajadores vemos hacia adelante más desocupación, más pobreza y lamentablemente más represión y sabemos cómo, cómo termina eso porque los muertos siempre los puso el pueblo. Uh -huh. eh, vos sabés que el gremio al cual vos representás en Cañuelas, eh, o que te toca hacer la, la referencia, eh, emitió un comunicado muy fuerte eh, para con el eh, obispo Gabriel Barba, Lamentable actitud del obispo Gabriel Barba en el día del maestro. Dice después esto, nosotros lo hemos compartido aquí: de Sadov solicitan en carácter de urgente un encuentro con el obispo de la diócesis de la Ferrer, responsable máximo del Colegio Santa María, al fin de encontrar una solución humana y cristiana para la trabajadora docente que fue despedida injustamente y sin ningún tipo de causa del mencionado establecimiento. Esto tiene que ver también con una situación eh, que han dado a conocer ustedes hace unos días y que de algún modo el lugar físico donde está llevando adelante esta red abierta tiene que ver con esto. Eh, ¿No han recibido ningún tipo de llamado, de contacto, eh, o institucionalmente han recibido algún tipo de respuesta? O ¿Cuál es el cuadro de situación? No, re respuesta de parte del establecimiento de los representantes legales ninguna, eh, silencio absoluto y a raíz de eso hemos presentado una, una carta, una nota, a lo, directamente dirigida al obispo para solicitarle una reunión en carácter urgente. Eh, entendemos que, que el obispo, como, como pastor de, de todo el rebaño, uh -huh. tiene que tener claramente cuál es la situación que se está viviendo, sabemos que la conoce en profundidad, sobre todo por el territorio eh, al cual él eh, tiene que, que representar a, a, a los fieles, y en ese sentido le solicitamos una, una reunión para dar una respuesta cristina y humana, eh, básicamente eh, dejar sin trabajo en estos tiempos a una trabajadora sin ningún tipo de causa eh, es, es complicado como lo dijimos en algún comunicado anterior, es prácticamente quitarle la comida de la boca, y que lo realice esto, una escuela eh, es, eh, que pertenece al obispado uh -huh. de Gregorio de la Ferrere que está subsidiada por el Estado provincial en un 100%, es mucho más más injusto. Eh, lamentablemente en el día de ayer día del maestro recibimos en la sede de, del gremio una carta, una misiva pero que no estaba dirigida por el obispo sino que estaba dirigida por el estudio jurídico que asesora en temas laborales a, al obispado. Eh, en esta carta, cuyo membrete tenía eh, el logo y la dirección del de, de estudio jurídico lo único que daban eran explicaciones Eh, legales de, de, de un despido del de, de pago de una indemnización nosotros como como sindicato la, lamentábamos eh, esta actitud que toma el obispado de la Ferrer el, con Gabriel Garba a la, a la cabeza porque lo que solicitamos es una respuesta humana y cristiana no una respuesta jurídica o legal, sobre todo teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo los trabajadores Uh -huh. eh, te sorprende, digo, la acción de SADOP está clara y manifiesta y, y, y la hace pública y demás Esto ya es algo personal, pero te pido también una reflexión De índole personal al margen de tu condición de referente gremial eh, A mí me, me sorprendió en particular la, No sé si la palabra es la inacción Sí, el silencio de los pares de, de esta docente que fue despedida Sí, bueno... Eh... A, a nosotros, eh, lamentablemente, no, no nos sorprende porque es una realidad muy habitual y muy común en las escuelas de gestión privada uh -huh. eh, y donde reina el, el temor. Eh. En el Colegio Santa María hay, sabemos que hay profesores que no están cobrando el sueldo como corresponde, sabemos que las maestras no están cobrando todo lo que corresponde por el tiempo real de trabajo porque en eh, el, el, el Colegio Santa María trabajan más de cuatro horas por día. Eh, y así todo cuesta muchísimo que se animen a ejercer sus derechos a, a organizarse, a, a, a reclamar al empleador lo que lo que corresponde desde SADOP no, no estamos exigiendo algo superador no estamos pidiendo a las escuelas de gestión privada eh, el reparto de las ganancias como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional lo que queremos es que, que se cumpla el piso básico que la normativa establece ni, ni más ni menos que eso Uh -huh. En este aspecto recordamos, porque ya hemos tenido una charla eh, al respecto, que eh, no hay una digamos, una justificación clara y manifiesta en torno al despido, sino que eh, deja lugar a pensar que fue producto de un reclamo con respecto a la liquidación de sueldo que motivó a que eh, la dejen sin su fuente de trabajo, ¿no? Sí, la, la trabajadora de este día es una compañera que, que, que venía afiliada al sindicato de, otra, de otro establecimiento educativo, uh -huh. era una compañera que conocía cuáles eran sus derechos, empezó a trabajar en el Colegio Santa María y lo primero que hizo fue venir y afiliarse al sindicato. Eh, eso influye, y también influye el, la actitud que tuvo la trabajadora, al conocer sus derechos se acercó a la administración del colegio cuando le estaban pagando mal el sueldo. Pero bueno, se ve que... Las autoridades que el Obispado dispuso para que administren el Colegio Santa María no les gusta que los docentes ejerzan sus derechos. Uh -huh. eh, no digo que está cerrado este tema, pero para, ya que te tengo aprovecharte y preguntarte eh, en relación a la radio abierta, al margen de este hecho institucional y, y militante también de parte de los gremios, Eh, ¿Qué balance, si es que se puede hacer todavía algún tipo de reflexión al respecto, se puede hacer llegando a las 11 de la mañana de este primer día de medida de fuerza en la Provincia de Buenos Aires en general y Cañuelas en particular? Bueno, eh, siempre el saldo es positivo uh -huh. en la medida que se continúe la lucha. Eh, los integrantes del Frente de Unidad Docente de, de Cañuelas sabemos perfectamente y estamos convencidos de eso, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Eh, por primera vez nos toca atravesar un conflicto bastante largo. Digo, Estamos ya a mediados del mes de septiembre y todavía lo, los docentes están cobrando sueldos eh, del año 2017, teniendo en cuenta la devaluación que, que sufrió el peso argentino, eh, la disparada del dólar y el traslado de, de, de esa disparada a los precios. Digo, Hoy... Se hace imposible seguir sobreviviendo, eh, ser jefa de hogar, sostener una familia con, con el sueldo que está por debajo de la línea de la pobreza de, de un docente. Nosotros vamos a seguir en lucha, sabemos que al ser larga también es compleja, no es fácil sostener una, una lucha de, de tantos meses. Digo, no el, el resto de las actividades eh, de los otros gremios no, no tienen luchas tan, tan largas como lamentablemente tenemos que, que sufrir los docentes, pero bueno lamentablemente hay un gobierno que ha elegido a los gremios docentes como sus enemigos y, y perjudicar a, a todos los trabajadores de la educación. Eh, lo último que te consulta a vos en particular, o, a, o como representante del gremio, hoy el Frente Gremial va a estar haciendo uso de la banca abierta en el Consejo Deliberante, va a plantear una serie de cuestiones que adelantaba hace un rato nuestro compañero Jorge yescas Eh, vos tengo entendido que has acudido a más de un encuentro ¿no? del, del Frente sí. Gremial de hecho Sadop entiendo que es parte eh, ¿qué expectativa tenés como representante del gremio o como en este caso vos del Frente Gremial al respecto? Bueno, a ver, más allá de, de las controversias que se pueden dar en, en cada uno de, de los bloques que conforman el, el Consejo Deliberante la posición del Frente Sindical es clara eh, hoy Frente Sindical, compañero... perdón, Frente Sindical Sí, hoy los compañeros, el compañero que va a hacer uso de la palabra y que va, va a estar ahí en, en la banca abierta, que es un compañero del sindicato plástico, va, va a trasladar lo que estamos sufriendo todos los trabajadores este, en, en general. Así que en ese sentido va a ser importante. Pero bueno, también después hay que ver qué actitud toman los distintos bloques eh, una vez que escuchan la, la palabra de los trabajadores de, de, de forma directa, ¿no? porque no con escuchar no alcanza, ¿no? después los responsables del legislativo son los que tienen que realizar las acciones necesarias para, para tratar, ¿no? más allá de que haya cosas que, que no dependan de, del legislativo municipal, pero sí me parece que, que sentar posición al, al respecto muchas veces es muy importante para que a nivel provincial y, y nacional se cambie el rumbo económico que hoy está perjudicando a todos los trabajadores.